Y de nuevo, Filosofía para Profanos, Maite Larrauri, buenas noches. Hola, buenas noches a t o o s Y、Carles. bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí. Qué bien, qué bien que me digas eso. <risa> Igualmente, ¿eh? muchas gracias. Bueno, hoy empezamos una nueva serie. Sí. Y vamos a hablar durante cuatro semanas sobre creatividad.、Mm. Que a mí me parece un asunto muy atractivo, pero, ya de entrada. Pero según Henry Berson. Sí, sí,、eh, tengo no, aquí el libro, ¿eh? No, en general. No, no, no, no, no. Siempre. No. No van a ser divagaciones sobre la creatividad. Exacto. No. ¿Quién es este señor? h e n r y Bergson. Pues este señor es un filósofo que fue muy, pero que muy famoso en vida. Y que tenía mucho éxito entre las mujeres. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Era por muy、partes. guapo. <ríe> no, no, no, no. no.、Eh, primero, lo sorprendente es que fuera tan famoso en vida, ¿no? Porque estamos hablando de un filósofo francés. Eh, aunque su origen era, era un judío polaco, venía de, la familia venía de Polonia.、Sí. Pero、eh, estamos hablando de principios del siglo XX, por tanto, cuando no existe la televisión, que es posible que haga famoso o famosa a un filósofo, filósofa. Eh, sino en un momento en el, que, en el que no existía nada más que la prensa, por supuesto, la radio, supongo que también, pero no era, digamos, un medio de difusión de、uh -huh. masas, ¿no?、Uh -huh. Entonces,、eh, es increíble que fuera tan famoso en vida. Pero tan tan famoso, quiero decir, te pongo un ejemplo.、Eh, él hablaba,、eh, en, en su casa se hablaba bastante el inglés, la, con la madre siempre tuvo un intercambio en inglés. n o Y entonces él, aunque su lengua digamos, de, y su nacionalidad era francesa,、eh, el inglés lo manejaba muy bien y eso le permitió dar conferencias en países anglosajones, que. En aquella época, y supongo que también ahora, son como muy cerrados a entender a otros filósofos en otra lengua que no sea el inglés.、Uh -huh. Y sin embargo, claro, Versón podía hacer sus conferencias o sus charlas en, en inglés, ¿no? Y dio una conferencia en Nueva York,、eh, en Broadway, y se colapsó el tráfico. ¿Qué dices? Sí. <risa> Además, como dices tú, n o sin Twitter, sin nada, redes sociales. Nada, nada, ¿eh? nada, se colapsó el tráfico.、Mm -hmm. Y bueno, esa era, digamos, se, se puede ver ¿no? la fama que tuvo en, en, en esos países, pero también la tuvo en Francia, por supuesto, y la tuvo en Francia、eh, a través de una institución、eh, francesa que es muy particular y muy interesante, que es el Colegio de Francia, Collège de France. El Colegio de Francia es una institución que no es universitaria, sino que la, la creó、eh, un rey francés en los años en 1500, poco más o menos, para. Tener digamos, un lugar en el que algunos sabios, investigadores, pensadores pudieran ejercer y desarrollar su pensamiento al margen de la iglesia, puesto que la, la universidad en 1500 estaba en manos de la iglesia.、Uh -huh. Y entonces、eh, se creó esa institución un tanto extraordinaria, donde han repescado a todos los grandes filósofos que se han salido de la academia o de la v í a normal. Como por ejemplo en Riverson, pero otros muchos. Michel Foucault, por ejemplo, dio clases en, en el Colegio de Francia, y Roland Barth e、eh, s y Levi-Strauss, por, por poner grandes nombres, ¿no?、Uh -huh. Eh, porque han sido personas que no iban por la universidad, ¿no? que iban por otro lado y las, las cooptaban ¿no? en, en esa institución. Entonces, el Colegio de Francia tiene una, una característica y es que, al no ser un, un sitio universitario, lo único que le piden al investigador es que、eh, dé conferencias y que las conferencias sean originales. Sean originales. originales. Y que. Cualquiera pueda asistir a ellas. No hace falta matrícula, no hace falta pagar, no hace falta nada. Sencillamente vas allí y el primero que llega coge sitio y se sienta y asiste a la conferencia. Y las conferencias tienen una regularidad. Decíamos, todos los lunes hablará en Riverson sobre tal cosa, ¿no? Entonces, yo pienso que en parte el éxito que tuvo entre las mujeres se debió a ese libre acceso. Es decir, al hecho de que、eh, las mujeres que no asistían、eh, a la universidad、uh -huh. podían asistir a, a esta institución. ¿no? Quizá también se puede encontrar alguna otra, en fin, algún, alguna otra explicación, pero esa yo creo que es bastante, bastante buena. ¿no? Uh -huh. Y luego es verdad que fue tan famoso,、eh, Bersón fue tan conocido, ¿no? aparte de famoso, conocido, que la, la literatura. Más moderna, la literatura、eh, de principios del siglo XX, más moderna, los literatos conocieron, los novelistas, los, los pensadores conocieron a Bersón y、eh, hablaron de él o, o se inspiraron en él o lo mantuvieron como referencia. ¿Pero aunque... qué tenía de original para llamar tanto la atención?、Eh, Tenía de original muchas de las cosas que vamos a explicar aquí, ¿no? uh -huh. que tienen que ver pues, con, la, con su idea de que la vida es continuamente creativa, que la creación es un proceso que no ha dejado de existir desde que, desde que la vida apareció en el planeta,、eh, y que、mmm, hay que intentar digamos, ponerse en esa vía creativa. Para、eh, ver de qué manera nos acercamos más a la verdad de nosotros mismos. Y eso vinculado con el, un cierto desarrollo de lo que los novelistas, los literatos llamaron el discurso interior, o se ha llamado el discurso interior, que es lo que ha sido el eje de, de gran parte de la literatura a principios del siglo, del siglo XX. Eso también lo, lo iremos viendo.、Uh -huh. O sea e a que esto es lo que, lo que configura, digamos, la. La originalidad de Versón, de aparte del hecho de que era un, gran, un magnífico conferenciante. Quiero decir, estas cosas, si no, no se explican. ¿eh? Claro. u n o no colapsa la, no. la Gran Vía, o en este no, caso,、exacto. en x a c t o e Nueva York,、exacto. Broadway. Las Ramblas. Claro. Porque, porque cuando tú no entiendes a un filósofo, no vas a escucharlo. Claro. ¿eh? Entonces. Eh, Tú sabes que a mí me gusta mucho ¿no? la, la concepción de la filosofía para profanos.、Uh -huh. Él era un auténtico filósofo capaz de hablar a todo el mundo. ¿Mm? Le hablaba de su propia filosofía, por supuesto, cosa que, que yo no hago. Pero con、no、un hago, lenguaje que entendía todo el lenguaje, mundo. ¿no? Con un lenguaje, con unos ejemplos, con una claridad expositiva. Algo que cuando tú lo reconoces es una cosa que todo el mundo celebra.、Uh -huh. Porque yo creo que todo el mundo celebra. Que, que te hablen a tu inteligencia, ¿no? Y cuando alguien es capaz de hacerlo y, y tú te vas de una conferencia o de una charla pensando que has entendido algo、uh -huh. y que has captado y que algo. Que has aprendido, y que, ¿no? Exacto, y que te lo llevas contigo, eso es muy atractivo, ¿no? Y entonces, en realidad, él、eh, tenía, digamos, esa capacidad. Sabes que, bueno, que fue premio Nobel、uh -huh. por cómo escribía, ¿no? Puesto que no hay un premio Nobel de, de filosofía, sino que era un premio Nobel de, de las letras. n o、eh, Pero no solamente escribía con, con gran claridad y con gran hermosura, sino que además, por lo visto,、eh, así eran sus, sus conferencias, sus charlas, sus, sus, sus clases. ¿Y qué influyó en la literatura moderna? ¿Su forma de escribir o las cosas que contaba? Yo creo que las cosas que contaba.、Uh -huh. Yo creo que, que su idea. Su idea, sobre todo, de que existe un tiempo que no es objetivo, sino que es subjetivo. Esa idea del tiempo subjetivo、uh -huh. que está presente ¿no? en, en, en las grandes obras. Quiero decir, yo、mm, creo que se puede entender muchas cosas de Versón si pensamos en, en libros、eh, que han sido escritos desde el punto de vista de este tiempo subjetivo. Por ejemplo, a mí me gusta pensar. Puedes poner el ejemplo del Ulises de Joyce, sin duda, ¿no? Pero bueno, el Ulises de Joyce es un libro digamos, bueno, es de, duro, de difícil de、eh. acceso. Es ¿no? muy duro. Pero ahí tenemos, por ejemplo, un libro, no sé, que tendrá mil y pico páginas, en las que, sin embargo, se habla del, de un solo día en la vida de una persona.、Uh -huh. Por lo tanto, el tiempo, digamos, mental que se desarrolla. Es de 24 horas y eso se encierra en una novela de mil, mil páginas.、Claro. Pero esto mismo, por ejemplo, aparece también en, en otro formato, digamos, más breve, con Virginia Woolf. Virginia Woolf、eh, escribe Mrs. Dalloway, que、uh -huh. es una novela que yo. Recomendaría a cualquiera, pues es maravillosa, ¿no? Y Mrs. Dalloway es la historia de un día en la, vi en la vida de una mujer, de Mrs. Dalloway.、Uh -huh. Y Entonces, de nuevo, tienes ahí, digamos, una concepción del, del tiempo subjetivo. Claro.、Eh. Bueno, pues hablaremos de todo ello ¿eh? sí. con el señor h e n r y b o r s o n b o r s o n b o r s、sí, o n Exacto. Maite Larrauri, hasta la semana que viene. Muy bien, gracias.、Karis. Adiós. Adiós.